Aquí Athens, estamos ¡Ah! ¡Ah! en vivo. Pens aquí. Uh. Flex, es una pesadilla, ¿dónde está Flex? Flex. ¿Dónde <ríe> está Flex? ¡God! Oh, Oye, no! que corría. Ah, oh, ah, oh, vale. ¿Por qué eres tú de tú también? qué, qué te pasó? Oh, no, tu hermana lo hizo de nuevo. <risa> Juan me pregunta, "¿Quién es tu mejor amigo?" Pues mi mejor amigo es una llama, se llama Washington. Washington. Washington. Venga, Washington, saludá a cámara. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Ronald me pregunta, "¿Cuál es tu comida favorita?" Pues eso ni se pregunta. El crack me pregunta, ¿por qué eres tan sexy? Nivel de inglés: Alto. Traduzca "juguete". Toy. Úselo en una oración. Toy triste. Señor, hace mucho que espera. ¿Qué dices si soy perro, no pera? A ver, ¿por qué llega usted siempre tarde? Lo siento, señor, es que tengo un problema de espalda y le duele mucho. No, el problema es que me cuesta mucho despegarme de la cama.